Materia Reservada 2.0. Desde hace siglos, eh, muchos siglos, eh, pero especialmente desde mil... 898, cuando se decidió que España, el gobierno español era el culpable de el hundimiento del Maine que había explotado nosotros la pusimos una bomba y se inició una guerra bueno pues esa mentira para ir a la guerra ese casus belli, ese tipo de conocimiento entre comillas que ha sido utilizado por los políticos ha existido desde siempre mañana se entregan los Oscar, los Oscar de Hollywood. Y lo decimos porque una de las películas importantes, candidata a Mejor Película, y el actor el protagonista, también candidato a Mejor Actor, hace el papel de quien fue Dick Cheney, el vicepresidente de los Estados Unidos. Que fue una de las personas que más se nos mintió con un objetivo, ir a la guerra en Irak. Quiero que seas mi vicepresidente. Tienes que ser tú, eres mi vice. Bueno... George, yo soy presidente de una gran empresa. He sido secretario de defensa y también he sido jefe de gabinete de la Casa Blanca. La vicepresidencia es un puesto principalmente simbólico. Uh -huh. Pero si llegáramos a un acuerdo diferente, aceptaría. Podría encargarme de tareas mundanas, supervisar... Las administraciones, el ejército, la energía y la política exterior. Yo y en materia de reserva hablamos de las mentiras para ir a la guerra. Y lo hacemos con Fernando Roda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, el vicio del poder. Sí. Que yo creo que eso lo dice. Uf, la lo dice verdad todo es que el título bien. es súper sí, sí, sí. sí, representativo. Es, es un vicio de los que más enganchan, yo sí, creo. Sí, sí, sí. No, eh, la película refleja de alguna forma eh cómo eh, dos de las personas, o las dos personas más poderosas del mundo sin duda de Estados Unidos pero posiblemente del mundo hace eh, ahora 15 años mm, se aprovecharon de una gran desgracia y esa gran desgracia fue los atentados del 11-S para llevar a cabo una serie de, de políticas, una serie de, de guerras bueno, esta película eh, Habla y cuenta de Bush y Cheney. Menciona también eh, algunas de las cosas que hizo Gran Bretaña, que fue su gran aliado fue Gran Bretaña, eh, Blair. Y no menciona para nada... Eh, ...ese pequeño país... ...allí alejado, en Europa... ...abajo, al lado de la bota de Italia... ...que se llama España... ...que estamos al norte de África... ...efectivamente, no lo menciona para nada... ...y no menciona tampoco... ...si menciona lo, eh, el 11S... ...si menciona la, el, los atentados en el metro de, de... Londres... ...no menciona para nada los atentados del 11M... ...pero bueno, los americanos son así... ...no podemos... Eh, eh, ...eso, pero yo creo que sí es importante analizar ahora que se cumplen esos quince años realmente cuáles fueron las, las mentiras y las verdades porque eh, es importante saber lo que se dijo y que fue absolutamente tapado y cuidado que no vamos a hablar de, de grupos ni de manifestantes, los que dijeron las verdades fueron los que estaban en los en los aledaños del poder pero les manipularon claro y lo que decía yo antes al comienzo y lo vuelvo a insistir ahora que hay una serie de informaciones una serie de datos, por ejemplo los espías no tienen que decir a la opinión pública cuáles son los datos, se ponen sobre la mesa del político una serie de cosas de las que se han enterado y el político hace una lectura en este caso una mentira gordísima eh, para eh, cumplir su objetivo porque en el caso de la guerra de Irak hubo Mucho espionaje relacionado con sí, Saddam sí, sí, sí, sí, sí. eh, Muy digno, pero, pero sin embargo los eh, políticos se encargaron de utilizar aquella información que les interesaba y hacer una lectura que no era la lectura que se tenía que hacer, pero de cara a la opinión pública, pues bueno. Y de presionar. Claro. Eh, dicen que Dick Cheney en persona iba a la, a la CIA o mandaba a gente de su gabinete a presionar a la CIA para que encontraran La información que ellos querían, la información que ellos querían, esto está contado, quiere decir que esto está en los papeles, la información que ellos querían era cómo demostrar que tenía eh, armas, que Irak tenía armas de destrucción masiva, que Irak estaba de alguna forma aliado con, con Bin Laden y otras cosas. Porque hubo cuatro motivos de, eh, que fueron la base, cuatro argumentos que utilizaron Bush y Cheney para llevar a cabo esa, esa guerra contra Irak. La primera era que vulneraba, no le vamos a dedicar mucho tiempo porque es que, que Saddam Hussein había vulnerado los, y vulneraba los derechos humanos y de los kurdos y de los chinos. Uh -huh. Eso no hay ninguna duda. Eso está claro. Es que, es que Saddam Hussein era un dictador y Saddam Hussein era por resumirlo finamente, era una mala persona. Le va a decir un cabrón. Es una, era una mala persona, ¿no? Es decir, de eso no cabe ninguna duda. Y que lo había vulnerado. Vale, eso, pero para eso, bien es cierto que hay montones de, de, de Saddam Hussein en su momento y ahora. Pero bueno, no hay. Pero había un segundo argumento, que era la vinculación con la red terrorista de Al Qaeda. ¿Cuál fue la información que dio... ...los servicios secretos... Eh, ...americanos, la CIA... Sobre, ...sobre... esa vinculación entre Bin Laden... ...y Saddam Hussein... ...ellos dijeron... ...y estuvieron investigando... ...presionados y tal... ...que no existía... ...una sola prueba de esa vinculación... Eh, ...esto es lenguaje de espías... ...no existe una sola prueba... ...no quiere decir que lo estemos desmintiendo... ...sino que no existe ni una sola prueba... ...por cierto, algo que luego veremos... ...que es lo mismo que dijeron todos los servicios secretos... ...ni una sola prueba... ...ahora bien... ...¿qué fue lo que eh, se dijo... ...qué fue lo que se filtró... ...desde la Casa Blanca... ...pues se filtró una carta falsa... ...que se inventaron... ...con un testimonio de un alto mando iraquí... ...que se publicó el 14 de diciembre de 2003... ...en un diario británico... ...carta, repito... Falsa. Filtraron también, por ejemplo, que Mohamed Atta, que era uno de los pilotos del 11S que estrelló su avión contra las Torres Gemelas, había estado en Irak reunido con Saddam Hussein. Lo, lo contaron, lo, lo filtraron. Os recuerdo que la semana pasada Miquel Lejarza dijo que había visto a Mohamed Atta en España y que eh, informó al servicio secreto que se iba para... Para Cataluña. O sea, que aquí sí que estuvo, pero eh, filtraron la CIA, que Mohammed Atta había estado en Irak, y lo filtró la Casa Blanca, pero la CIA nunca pudo demostrarlo. No era verdad. Era absolutamente eh, falso. Y, y fíjate que eso es el enlace, la pieza que utilizaron para mentir, engañará a la opinión pública. Incluso hubo una exposición de Colin Powell, que era la persona, bueno, bueno, uno bueno, de bueno, los bueno. personajes más poderosos de, de ese gobierno, en la ONU, en donde toda la información venía de ese supuesto viaje que nunca existió, de Mohammed Atayrak. Había una serie de informaciones que habían conseguido eh, los espías en eh, Nigeria, que habían encontrado. Era todo un absoluto fake y convirtieron el fake, porque era una fake news, eh, porque algunos en eh, medios sí publicaron eh, algo de eso, pero era un auténtico fake toda la información sobre Mohammed Atanirak y reconvirtieron ese fake para transformarlo en una mentira digamos que autorizada por el gobierno de los Estados Unidos en ese momento del Reino Unido y de España y, y por algún personaje aquí porque en España se publicó en algunos diarios fundamentalmente digitales información sobre ese viaje falso, que nunca existió, de Mohammed Atteirak, para justificar que habían dicho la verdad en la ONU. Pero era en enfoque... mentira, era un engaño, era una leyenda urbana. En el enfoque que tenemos, en, eh, que hoy queremos eh, contar, transmitir a la gente, es importante recalcar, junto a lo que tú has dicho, que la CIA y el resto de los servicios secretos nunca... No, Informaron es, es, es, que Mohamed no, no, Atta claro. hubiera estado en, en, en Irak. Por eso digo que es que era un absoluto fake. Sí, sí, pero sí. Pero sí. un fake, una leyenda urbana. como consecuencia de la cual murió un millón de personas. Claro. ¿no? es que... Claro, sí, sí. Eh, eh, es más o menos lo mismo de lo que pasó con eh, el otro punto que, que yo creo que es muy importante este, que es. el tercer argumento. Irak poseía armas de destrucción masiva cuando decimos armas de destrucción masiva estamos hablando básicamente de las atómicas pero también estamos incluyendo las bacteriológicas y las químicas aquí había un juego un juego es Saddam Hussein quiere tener esas armas si eh, en aquel momento hubieran dicho Saddam Hussein quiere tener esas armas posiblemente mucha gente habría dicho pues sí, Saddam Hussein claro que quiere, ha, ha demostrado que quiere tenerlas Eh, igual que las tiene Estados Unidos, igual que las tiene Rusia, igual que las tiene China, igual que las tiene muchos Corea. países europeos, igual que las tiene España, que ya aquí lo hemos contado. Pero es que no se, no, se, no se empieza la guerra por el querer, sino por el poseer, claro. y en ese poseer era la, eh, la gran diferencia, porque en... en Por volver a lo que has mencionado, cuando fue, fue el, el 5 de febrero de 2003, Colin Powell fue, acudió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hizo, en el cual, por cierto, España tenía uno de los 15, de los 15 sitios, y sí, hizo y en esa exposición Colin Powell utilizó mucha información relacionada con nuestro país. Me acuerdo de Colin Powell enseñando unas cápsulitas. Eso es, que eran unas muestras de polvo blanco que no es que eh, pasara coca para, para que todo el mundo se chutara en el Consejo de Seguridad, es una broma, sino que decía... De, momen, de momento no hay prueba de ello. No hay prueba de ello. <risa> no, era, era una broma. Él, eh, era anthrax él dice, este es anthrax que ha conseguido la inteligencia americana en eh, Irak. Claro. Hacer ese tipo de aseveraciones, no, no, digamos que ya por sí tiene muy poco valor, porque tú puedes conseguir el antrax y lo puedes conseguir en cualquier sitio y, y decir que eso era. El problema era que cuando él dice que eh, este es el anthrax resulta que efectivamente Irak había tenido, es decir, que eso era verdad. Tuvo, había tenido 10 eh, años antes... Eh, o 12 años antes había tenido eh, armas químicas, y las había usado, si es que eso no hay de eso no hay duda, el problema es que eh, una vez aceptado y se las había la, vendido legalmente entre dos países España, ¿eh? claro. y, y Rusia sí, sí. Y, y Francia quiero decir es que que es por eso eh, no había ninguna duda de que eso lo tenía sí, claro. pero también es verdad que en 1996 eh, esas fábricas fueron cerradas por los inspectores de la de la ONU ahora bien Que tenía algo de, de anthrax y eso. No me cabe ninguna duda que seguro que lo tenía. Claro. Tenía armas de destrucción masiva que pudieran realmente atemorizar y aterrorizar a eso. Bueno, ahora ya jugamos con ventaja. Jugamos con ventaja de que sabemos que no tenía nada. Y sabemos además la justificación. Porque la dio Saddam Hussein. Eh, algo que ya se sabía, pero que él dio la, la, cuando le pillaron y le interrogaron. Y él dijo... Yo no podía decir que no tenía armas de destrucción masiva porque era como aceptar que Irán, en cuanto a este conflicto acabara, nos comiera con patatas fritas. Eso y entonces el... no, podía, no podía decir, es que no llevo calzoncillos. porque Claro, claro. Eh, pero eso que decía también es que en esa exposición pública o... Eh, Bueno, pues eh, cuando significó la mentira, Colin Powell eh, también utilizó el hecho de que a unos eh, terroristas en Cataluña se les habían cogido sí, una serie sí, sí, de sí, sí. muestras eh, de armas eh, químicas eh, falsas sí, sí, sí, eh, sí, sí. que querían llevar a Irak o venderlas a Irak y ahí aparecía la figura de Mohamed Atta. Sí, sí, sí, sí. Eh, eso es absolutamente eh, cierto, junto con otra información que eh, que se hizo una película de ella, y digo un poco porque seguro que a, hay mucha gente que lo recuerda, que es que se dijo que a, además había había adquirido primero se dijo uranio en Níger. No, esto, sí. esto era básico porque era más de, de, de destrucción masiva. Primero se dijo que lo había comprado, después se dijo que lo había intentado y Al final era otro, otra mentira, pero, repito aquí, porque es la historia que estamos contando, los servicios secretos americanos informaron de que desde el principio, un año antes de esto, informaron de que no tenía ni había comprado uranio en Níger, no tenía nada. Era mentira. Lo sabían. Que, es decir, esta es la historia que hoy queremos contar. Los servicios secretos informaron y sabían totalmente que esto no era, eh, no era así. Igual, por cierto, que, que lo que le pasó al presidente del gobierno español, eh, que, eh, que dio eh, una, una certeza completa de todo y el servicio secreto español, el CNI, le informó de que Sadán. No tenía ninguna relación y no había ni siquiera que tener pruebas. Es que había datos fehacientes de que Bin Laden y Saddam Hussein se odiaban. Se odiaban por aquello de que uno era un integrista religioso y el otro era un, comillas, que no lo era, pero bueno, era, que era un ateo. Y, y además habían dicho que no había... De, de eh, armas de destrucción masiva porque en contra de lo que mucha gente que he visto publicado estos días España tenía agentes expertos en Irak y dijeron no, ha, te, no hay armas de destrucción pero, masiva pero... lo que pasa es que Andar prefirió creerse eh, lo que, sí. le decíamos. No, pero que te decía que como tú dices muchas veces los eh, servicios de inteligencia los espías dan la información y luego ya Claro. El correspondiente decide qué hace con esa información. Y en este caso, cada uno decidió lo que quería hacer. Efectivamente. Este tipo de mentiras, casos bélicos que se cuentan para iniciar guerras han existido por desgracia siempre eh, podemos decir que la era moderna comenzó en la guerra de Estados Unidos eh, contra España por eh, Cuba, pero han existido otras eh, mentiras pedidas a guerras eh, por ejemplo en Vietnam en la segunda guerra mundial yo creo que la más clara que, la, la que nos recuerda totalmente es el comienzo de la guerra del Vietnam, porque el, el, es... Nos hemos quedado mucho, muchos con, con el final de la guerra de Almirán, todos sabemos cómo acabó, un desastre, un desastre en el cual se demostró, gracias a, a, a los papeles del, del Pentágono, que aquello había sido una guerra, mmm, que se habían metido por temas económicos y que resulta que, que, que bueno, siguieron y siguieron y, y era todo un desastre, pero lo que no se sabe... Eh, oh, si sí se sabe, pero no recordamos es que el 2 de agosto de 1964 un barco americano, un destructor el Maddox, patrullaba en aguas del Golfo de es, es esos líos, de, estas aguas Vietnam decían son mías, Estados Unidos decía no, estas son, son aguas internacionales bueno, ahí hubo un pequeño encontronazo entre estas con unas lanchas y bueno y, y, y hubo un primer rifirrafe no pasó nada, pero dos días después ya eh, el el Lewis Madoc estaba eh, apoyado por otro destructor americano y de repente empezó a haber lluvia, un, un tiempo rarísimo y, y saltó el radar, el sonar, el radio, todo, diciendo que estaban siendo atacados y entonces eh, les estaban atacando y ellos empezaron a disparar, a disparar, a disparar avisaron a Estados Unidos, nos están atacando, los vietnamitas malísimos nos están atacando y, y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Lo que no nos contaron inicialmente fue que esa misma noche el capitán del Maddox, un militar como Dios manda, mandó un cable a Washington diciendo en realidad no había embarcaciones. Era señales electrónicas de, de margosa, es decir, que había habido señales como que había movimientos que ellos habían disparado, pero que en realidad no había habido barro. ¿Pero qué pasó ese mensaje? Pues no sé qué pasó con ese mensaje porque mmm, tres días después Estados Unidos iniciaba los trámites para una inves, invasión masiva de Vietnam ¿Cuál era el pretexto? Los malísimos vietnamitas que han atacado a, a, nuestros, a nuestros barcos. El problema fue que si hubiera sido un rifirrafe no habría pasado nada. Pero es que estamos hablando de una de las grandes desgracias para los americanos que fue la guerra del Vietnam. ¿no? La guerra mundial, la segunda guerra mundial, con la invasión de Polonia, ¿también hay algo relacionado con este asunto? Esa fue una, una manipulación, lo que pasa es que esa manipulación... Le salió mal, porque lo que hicieron fue eh, Hitler, se montó un, un ataque de estos que hemos llamado aquí de bandera falsa, el 31 de agosto del 39, en el cual mandaron a, a seis soldados alemanes con prisioneros polacos, y que eh, vestidos de uniforme polaco tomaron la estación radiofónica de Sender de Glewitz. Allí hicieron mensajes eh, de que había que atacar a Alemania, etcétera, etcétera. Bueno, se inventaron un pretexto para, para invadir Polonia y para justificar esa invasión de Polonia. Es decir, cuidado que nosotros invadimos Polonia porque es que si no lo, los alemanes nos invaden a nosotros. Lo que pasa es que fue tan, tan cutre la, la, la idea de Hitler que evidentemente no se lo, no se lo tragaron y Francia y Reino Unido Eh, no lo aceptaron y declararon la guerra a Alemania por esa invasión ¿no? este tipo de cosas este tipo de falsedades de manipulaciones como decimos han existido en el pasado hay, es, existen en el presente y por gracia existirán en el futuro porque es lo que mueve al mundo hay, que decir, hay que decir que Bush y Blair pidieron perdón ahora escuchamos más cosas y tiramos de la banda pero después las noticias Fernando. muy bien